dirigido y presentado por el reverendo Moisés Salvear, que a seguir tiene la palabra. Muy buenos días, estimados amigos oyentes, que la gracia, el poder y la virtud de Dios en este día caiga sobre su corazón, llene su alma y el amor de Dios abra su mente para que así en este día sea bendecido Grandemente bendecido A todos nuestros hermanos Hermanos también especialmente De mi iglesia, digo especialmente Porque los demás no tengo El agrado aún de abrazarles Y de conocerles, pero a todos los hermanos De mi iglesia, un grande abrazo A la distancia A través de estas ondas radiales Que Dios los bendiga Hermanos y hermanas Si, sí, tenemos cultos maravillosos Y vamos a seguir teniendo cultos cultos especiales maravillosos en esta denominada Semana Santa hoy hoy día es miércoles no tenemos culto pero si sí mañana jueves ¡Claro que hay culto! Y el viernes, el viernes vamos a tener la Santa Cena, Santa Cena recordando, rememorando lo que el Señor Jesucristo hizo por todos nosotros. Bueno, estoy contento hoy en este día, la virtud de Dios sea en esta, en esta mañana abarcando todos aquellos y llenando todos aquellos Todos aquellos que están ahora en sintonía Que Dios les bendiga A continuación en breves segundos Voy a leer un salmo Un salmo lindo El salmo 146 El salmo 146 dice así Alaba Oh alma mía A Jehová Alabaré a Dios en mi vida Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en en Jehová su Dios el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta los caídos, Jehová ama a los justos. Jehová guarda los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Dios para siempre, tu Dios, Oción, de generación en generación. Y este Salmo termina diciendo, ¡Aleluya! Hoy quiero enviar un saludo especial especial, sí, un saludo cariñoso, amable, afable, lleno de, de, del cariño y de la bondad de Dios que existe en un corazón que adora al Señor. Quiero enviar un saludo a todos nuestros hermanos evangélicos. Sí, porque ellos ellos hacen parte de mi fe. Estos hermanos que salen a la calle a predicar, estos hermanos y hermanas que, que, que muchas veces hasta con sus niñitos andan por la calle tal vez repartiendo un folleto, convidando a alguien. Estos hermanos y hermanas míos que muchas veces reciben improperios por causa de convidarlos, convidarlos a que asistan gratuitamente y reciban gratuitamente la bendición de Dios. Oh queridos hermanos les amo, les amo en el Señor Ustedes que gastan su tiempo de rodilla Orando por todos, por todos y por todas Aquellas almas que tanto necesitan de Dios Y que tienen sus ojos vendados Que no pueden ver el camino de Dios Que andan a tientas Buscando tal vez en un ídolo Tal vez eh, eh, eh, en una circunstancia Pero ustedes Hermanos y hermanas Gastan su tiempo Sus horas Sus deseos En que otra alma más Venga al camino del Señor Para ustedes un abrazo cariñoso eh, eh, Es un abrazo que uno siente eh, A ver Que el amor fluye En los corazones Y que a través de las palabras, las personas se conmueven. Porque estas palabras que usted habla, queridos hermanos, queridas hermanas, en el Señor Jesucristo, estas palabras no son suyas. Y son suyas, van llenos de cariño, de amor y del deseo que encuentren el camino. Que se entreguen al camino del Señor. Para ustedes un saludo especial. Ustedes que muchas veces son discriminados porque les llaman canuto, porque les llaman de diversos otros nombres que son gratuitamente ofensas, pero ustedes la soportan todas. La soportan con el con eh, la soportan estoicamente, valientemente. Como héroes de la fe. A ustedes un abrazo cariñoso de bienvenida de haber de, de, de hermandad de una de, de una fraternidad que solamente está en ese nombre que nos une para todos ustedes entonces en ese nombre en el nombre del señor jesús un saludo que dios les siga bendiciendo y ustedes sigan teniendo el amor por las almas perdidas mi hermano, hoy traigo para ustedes un himno que ya se estaba cantando mi hermano, mi hermano de papá y de mamá, que se llama Raúl, el, el obispo Raúl Alvear, que este obispo, él tiene iglesias en el Paraguay, en Brasil, casi todo Brasil, en los Estados Unidos, y visita todos los Estados Unidos, se conoce todos los estados de los Estados Unidos y también que tiene obra en México y que también ha llegado hasta Qatar, ese país árabe y en las Filipinas, también tiene obra en las Filipinas si sí, siempre nos comunicamos, nos manda a nosotros, a mí y a mis hijos palabras tan preciosas, lindas de un amor de hermano pero de ministro también Que Dios bendiga a mi hermano Y su ministerio Y usted va a ser bendecido Por, una, por un himno Una canción para el Señor Que se llama Tinieblas tenebrosas Nieblas tenebrosas cubrían el calvario, la tierra en temblores lloraba por doler, las aves acallaron sus cantos melodiosos, mas Cristo moribundo sobre una cruz Esas aves acallaron sus cantos melodiosos, más Cristo moribundo sobre una cruz se Pero esa sed de Cristo es sed que apague el agua, es por esas almas que ignoran que le se por esas almas ciegas que alfango de esos vicios, creyendo que eso es bueno, se acercan a ver. Por esas almas ciegas y al fango de esos vicios, creyendo que eso es bueno, se acerca a verdad En sus nazarenos se escuchan tiernas quejas Oyen sus labios trémulos y diciendo tengo sed Mas los verdugos crueles se ríen y le ofrecen Lo amargo de vinagre mezcado con la hiel Mas los verdugos crueles se ríen y le ofrecen Lo amargo de vinagre mezcado con la hiel Pero esa sed de Cristo, es sed que apague el agua, es por esas almas que ignoran quién es él. Por esas almas ciegas que al fango de esos vicios, creyendo que eso es bueno, se acercan a beber. Por esas almas ciegas y al fango de esos vicios, creyendo que eso es bueno, se acerca a beber. ¡Oh! ¿Escuchó eso? Por eso se llama tinieblas tenebrosas Cubrían el Calvario Sí, eran tinieblas de maldad que estaban en el mundo Y en el mundo estaban ellos con esas maldades horribles de los espíritus del diablo Cubriendo todo el mundo Pero vino Jesús Vino Jesús Y libertó de las tinieblas ...y trajo su luz maravillosa... ...el obispo Raúl Alvear cantaba... ...este precioso himno... ...que lo aprendimos... ...nosotros... ...de personas y misioneros... ...y pastores... ...de Argentina... ...muchos años atrás... ...en el año 65... ...más o menos... ...que lo aprendimos... ...y hoy día nosotros podemos entonces gozar... Podemos gozar de la bendición de Dios que trae este himno. Sí, eran tinieblas tenebrosas que cubrían el Calvario. Y ahora nosotros podemos ver en esta semana, la Semana Santa, que se le denomina así, lo que Jesús hizo. Lo que Jesús hizo en estos días, en estos cinco7 días. En estos siete días de esta denominada Semana Santa Por eso que voy a leer alguna parte de la Sagrada Escritura Y dar alguna, uh, soslayar apenas algunos, eh, Algunas indicaciones de lo que eh, acontecía en ese tiempo Porque si nos ponemos a hablar tenemos para, oh, mucho tiempo Porque son circunstancias que vinieron a través de los siglos de A través de los siglos de atrás de Génesis Cuando Dios le dio la promesa A la mujer Y le dijo De ti saldrá uno Que pisará La cabeza de la serpiente Y la serpiente te herirá En el calcañar La promesa de Dios Para restauración De la raza humana Del alma del hombre y de la mujer Si de ahí viene entonces De los siglos siglos atrás, siglos y siglos miles de años atrás, la promesa de Dios si podemos nos ponemos, ponemos a hablar lo que aconteció en el Calvario, tendríamos que remontarnos a esa época por eso digo apenas voy a soslayar apenas un poquito de lo que ha sucedido, por lo menos hoy día, al día miércoles, que pasó en la denominada Semana Santa bueno, luego lo vamos a leer ...y vamos a meditar y reflexionar sobre este día miércoles. Y en Mateo capítulo 26... ...del 1 al 5... ...voy a leer que dice que cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras... ...porque habló del juicio de las naciones... La parábola de los talentos Habló de la palabra, parábola de las diez vírgenes La venida del Hijo del Hombre No es cierto que en Mateo 24 eh, Señales antes del fin Todas estas cosas Jesús lo dijo En un día anterior, el día martes Y ahora el día miércoles Que está muy claramente definido En la Sagrada Escritura A ver, para aquel que es exiguo Historiador Y buscador Y también escrutiñador De la Sagrada Escritura Lo ve muy claramente Pero otro lo ah, pasó así, así, así y listo No, no, no Cada día tuvo su propósito Por eso se le llama Se le denomina desde tiempos antiquísimos Del tiempo de los padres De la iglesia O de los apóstoles en este caso también Después de los apóstoles Se le denominaron los padres De la iglesia Bueno, dice en el capítulo 26 de San Mateo, del 1 al 5, que cuando hubo Jesús acabado de todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ja, estas palabras tal vez serían, a ver... ...muy lejana para... El... ...y cómo no podría ser... ...que iban a crucificar... ...a Jesús... ...a su maestro... ...pero si él estaba libre... ...andaba andaba ahí por Jerusalén... ...predicando, hablando... ...enseñando, sanando... ...libertando... ...y, y cómo en dos días más... ...no puede ser si él no había hecho... ...ninguna cosa mala para que... ...fuera entregado... ¿verdad? ...en manos de... ...de pecadores... Pero Jesús le dijo, sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua. O sea, Jesús ya le había dicho que a ellos, eh, que a, a, a sus discípulos, a sus apóstoles especialmente, a los más cercanos, le había dicho que el Hijo del Hombre iba a ser entregado. Bueno, pero dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Pero cómo crucificado? Si para ser crucificado tenía que ser preso, tenía que, que tener también eh, un juicio. Bueno, aquí está Jesús diciéndole claramente a sus discípulos, a sus apóstoles. Y dice el versículo 3 del capítulo 26. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Jesús caifás y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarle pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo esto es lo que está registrado en las sagradas escrituras en la Biblia sagrada en el libro más querido y el libro más odiado el libro más buscado y el libro más eh, buscado también para destruirlo. ¡Oh, qué cosa! Así es la verdad, pues. La verdad puede ser muy amada y puede ser muy odiada también. Y Jesús era la verdad. Y aquí está registrado entonces por Mateo, por Leví. Un hombre que dejó todo por seguir a Jesús. Dejó su posición económica. Dejó su posición social Dejó su posición política Dejó su familia Y siguió a Jesús Mateo Levi lo dice Oh si todas estas cosas Estimados amigos oyentes Tal vez usted eh, No ha tenido la oportunidad Voy a decir así De poder comprender y entender estas cosas Por eso es bueno asistir A la iglesia Le encomnio Pero también le convido afectuosamente, amablemente, que vaya a un templo evangélico. Vaya, escuche, no le va a hacer mal. Ah, bueno, algunas personas dicen que le hace mal porque le recuerda su vida pasada, y todo eso. Es Dios que está hablando a su corazón, ¿ah? de las cosas pasadas ¿Y, y por qué no se arrepiente? ¿Y por qué y y, y por qué no pide perdón a Dios? ¿Ah? porque tiene orgullo, vanidad en su corazón usted doble su rodilla pídale perdón a Dios arrepiéntase de sus errores de sus pecados, de su vida pasada ¿eh? y Dios le va a perdonar esa es la promesa de Dios, no, yo no se lo estoy diciendo en forma peyorativa, se lo estoy diciendo en forma verdadera en, en forma verdadera porque la palabra de Dios es la verdad arrepiéntase de sus pecados Porque usted es un pecador Como todos nosotros somos pecadores Unos se arrepienten y otros no Guardan sus pecados hasta el día de la tumba Y se van con sus pecados a la tumba Y van a aparecer en un lugar Que se llama el tribunal de Cristo Donde vas a ser juzgado Porque tuviste la oportunidad De entrar al camino de Dios y no lo hiciste Ah pero te queda mucho tiempo no es cierto Claro, te queda mucho tiempo Eso es lo que tú piensas ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Solamente Jesús sabía Y alguno de, de aquellos santos hombres de Dios Como Elías Que fue arrebatado en un carro de fuego Porque él sabía el tiempo Como Moisés también supo Por eso subió al monte Moriá Y allí lo Allí eh, eh, Allí Dios lo tomó para sí Bueno Bueno Fíjese usted que en esa misma noche o en la tardecita, más o menos, cuando Jesús estaba hablando estas cosas a sus apóstoles eh, de eh, los líderes de varias sectas, ah, como los fariseos y los saduceos, como dice aquí, y los los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás allí entonces varias de estas sectas que eran tan fuertemente acusadas por el maestro por su ineficacia y por su engaño al pueblo y llevados por el vil sentimiento del odio hacia el profeta de Nazaret, Jesús ellos temieron prenderlo públicamente en cuanto las turbas estuviesen encaradas en la ciudad para la fiesta, esa fiesta pues que dice aquí Jesús, la fiesta de la Pascua, ¿Ah? y ellos te, te, temían entonces de ir a aprenderlo porque había mucha gente reunida allí para celebrar la fiesta de la Pascua, que era la fiesta aquella, que celebra, se celebraba el día que ellos salieron de Egipto, que Dios los sacó con mano fuerte, poderosa, con milagros absolutos. Sí, sí, milagros marcantes, absolutos. Nadie puede hacer esas señales. Lo intentaron de hacer, James y Hames, aquellos aquellos magos que tenía el faraón, ah, pero ah, fueron completamente derrotados porque estos otros eran milagros del verdadero Dios y no de la magia negra y no del diablo porque el diablo hace milagros también pero para engañar si sí, son cosas sobrenaturales que no pueden suceder pero él las hace también el diablo no es no obstante el señor Jesucristo hace milagros para sacarlos del engaño y aquellos hombres no es cierto aquellas sectas que estaban en contra de Jesús Porque Jesús los había reprendido Como dije ayer Había sacado desde de allá del templo Los hombres que vendían palomas Que vendían animales Que cambiaban el dinero Y que hacían negocio Ajá Porque la casa de Dios Casa de Dios será llamada Y de oración será llamada Más ellos lo habían hecho Cueva de ladrones Les dijo Jesús Y lo expulsó del templo Aquí está pues Por eso que entonces lo perseguían y se reunieron, dejaron sus diferencias, porque los saduceos ellos no creen que hay espíritu y no hay y no creen que hay resurrección. Y los fariseos, ellos creen que hay espíritu y que sí hay resurrección. El apóstol Pablo era fariseo y se aprovechó de esa creencia también de los fariseos y de los saduceos y los dejó a todos ellos peleando cuando estaba juzgando, cuando estaban juzgando al apóstol Pablo o oh, oh, como la gente se, se junta cuando se le enrostra sus sus faltas sus pecados su, sus errores o, o sus engaños no es cierto bueno allí estaba entonces jesús había venido de betania que era la casa donde vivía eh, maría magdalena de marta y lázaro eh, y ellos tenían siempre un aposento para jesús y eran amigos de jesús en aquella misma noche entonces, todo comenzó, los líderes de varias sectas tan fuertemente acusadas, ¿no es cierto?, por el maestro, se olvidaron de sus propias divergencias y se reunieron para tramar la muerte de Jesús, llevados por, como dije, el vil sentimiento de odio por este profeta de Nazaret. Y ellos temieron de prenderlo públicamente en cuanto la multitudes estuvieran en la ciudad para esa fiesta y para evitar el tumulto también porque muchos creían en Jesús pero en ese tanto Jesús y los discípulos estaban en Betania donde los amigos para homenajear a Jesús y se reunieron en casa de Simón que fuera leproso Simón el leproso y muchos eh, que lo amaban y y que amaban a este bienhechor que lo había sanado se reunieron allí y en esa ocasión María, hermana de Marta y de Lázaro que también se hallaban presentes ungió la cabeza y los pies del Señor y los enjugó los secó los pies con sus cabellos este homenaje de María fue severamente criticado por los discípulos pero Jesús la defendió Diciendo que ella preparaba Su cuerpo para la sepultura Porque antiguamente así se hacía Se preparaban los cuerpos Y se ungían con Con, con un guento Y con diversos eh, ¿Cómo se llama? Estos eh, perfumes ¿Ah? y, Pero en esto En ese instante Judas Salió para Jerusalén Y allá fue a ver a, su, a los enemigos de jesús que cuyos planes fueron acelerados por la propuesta de este traidor que lo en que que, que, que manchó sus manos ¿verdad? cobrando 30 monedas de plata que era el precio de un esclavo por ese precio traicionó al salvador del mundo para ser entregado a sus enemigos Por un amigo que se decía, que por un enemigo que se decía amigo. ¡Qué tremendo! Esto sucedió en un día miércoles, miércoles de la Semana Santa. Tal vez algún día tenga más oportunidad de hablar sobre esto o si no vaya a la iglesia y allí usted aprenderá lo que Dios tiene para su vida. Amén. este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Santo Dios, eterno y buen Padre Celestial, Usted, Señor, que vino desde la gloria, dejando su trono de gloria, nos vino a sacar de la escoria. Así dice un himno, y yo soy feliz, porque Usted vino a mi corazón. Amén. Y cuantos hay felices Porque usted vino a nuestra alma Y nos sacó de la escoria Este mundo está perdido Está sumido en la maldad En el pecado En todas las cosas horribles Está Está hiriendo Está oliendo mal este mundo Por eso Señor Le pido que en esta mañana abra nuestros corazones Y todos aquellos nuestros amigos Radio oyentes para que así su palabra haya en su corazón, porque mi Dios amado, usted quiere la salvación y la vida eterna, el perdón de sus pecados, una nueva criatura, una nueva persona, naciendo como aquel hombre que vino de noche y usted le dijo, usted es necesario nacer de nuevo, así sea en esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo, porque Dios amado, en usted. Podemos encontrar las, la bendición, que sea más que la sanidad al cuerpo, más que la sanidad Señor a todos los problemas y dificultades, más que esas soluciones, que sea su salvación, su palabra que entre en el corazón y en las vidas de cada uno, se lo ruego y se lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén Señor Jesús. Entonces, amigos estimados, a, a, amigos radio oyentes, los que están en sintonía esta mañana, me alegro de haber estado aquí. Me siento, me siento muy gratamente usado por el Señor y quiero que usted también lo sea. Le convido a la calle José Victorino Lastarria, 630, donde está ubicada la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Sí, que Dios le bendiga, será bienvenido el reverendo Moisés Alvear. Desea que este día sea un día de cambio, de bendiciones su sufridas ment i a